Hola, un saludo especial, ¿cómo estás? Te habla Jairo Fonseca, si estás escuchando este audio y llegaste a esta dirección web es porque previamente personalmente con conversé contigo y de alguna forma te manifesté el interés de que optimizaras tu sitio web si ya lo tuvieras o si no tienes un sitio web evaluarás la posibilidad de tenerlo. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Pues eh, muy probablemente tú ya tienes tu actividad productiva, que puede ser un establecimiento comercial físico, o si eres un profesional que está prestando servicios de forma independiente o también a través de, un, de una eh, actividad comercial, eh, hacerte caer en cuenta de la importancia que es tener un sitio web, pero no un sitio web cualquiera, sino un sitio web optimizado ...para la divulgación adecuada de los productos y o servicios que tú puedas eh, o estés en este momento desarrollando... ...o en un futuro llegues a desarrollar. ¿Qué es lo que pasa? Referente a Internet existen varias eh, varios mitos y de los cuales hoy te quiero compartir especialmente dos. Uno de ellos hace referencia a que tener una página web es sinónimo de tener nuestro portafolio de servicios eh, plasmado en esa página web... Si es el caso tuyo, si tú actualmente tienes una página web, te voy a invitar a que eh, revises y compares lo que te voy a decir a continuación. Normalmente la página web, pues, obviamente, si tenemos una empresa, pues es, es la imagen de nuestra empresa a nivel virtual. Entonces, está asociado el logo, está asociado quiénes somos, qué hacemos, cuáles son nuestros productos, cuáles son nuestros servicios, cómo nos puedes contactar, nuestra misión, nuestra edición, y digamos, hasta ahí sería como lo mínimo que tendrían, la mayoría de páginas web que que están disponibles en, en internet y lo cual es válido, es una postura válida, no es que sea malo, pero se está desaprovechando un potencial muy grande que internet nos puede ofrecer, ¿sí? Eh, lo segundo, también cuando uno de los mitos, que, que o, pues no mitos, de las ideas generales que se tienen presentes cuando se tiene una página web, es que una página web es un carrito de compras. Yo lo que voy a hacer en esa página web es subir mis productos y van a llegar clientes y me van a comprar directamente por la página web y yo pues si, te, pues, si presto el servicio de forma física pues se los envío de alguna forma a través de un domicilio. O si es eh, servicios, pues la prestación de servicios la puedo hacer también de forma virtual. Entonces digamos que, que esos son como los dos grandes escenarios que, que conscientemente la mayoría de personas que tienen páginas web o piensan tener páginas web Eh, tienen presente en su mente el primero es que la página es como un flyer un flyer pero digital bueno, o sea un flyer un portafolio de servicios eh, donde pasó hoja uno pasó hoja dos pasó hoja tres y, y así es como normalmente nosotros nos presentamos Te entregamos una carpeta con detallado con los con los servicios que prestamos o la otra es una tienda web donde tenemos un carrito de compras para vender nuestros productos o servicios digamos Ambos escenarios son válidos. El primero es más válido que el segundo porque llegar a lo segundo no está así tan fácil como se piensa. Pero, eh, digamos, si así ha sido la visión de lo que sería tu sitio web o sea, si es tu sitio web actualmente, yo te digo, ahí estás perdiendo un potencial muy grande de lo que Internet a nivel de tecnología te puede ofrecer y es una mayor interacción con tus usuarios. Realmente hoy, Cuando yo le eh, asesoro a una, una persona o a una empresa que tenga en su página web, de entrada les digo no piensen que su página web es para vender. Sí se puede vender y en algún momento se puede llegar a eso, pero iniciando tu página web, tu sitio web es una herramienta excelente para la fidelización de clientes, para la... Prospección de nuevos clientes también es muy importante. ¿Qué es lo que pasa normalmente cuando nosotros prestamos nuestros productos o servicios? ¿O cómo es que nuestros clientes han llegado a nosotros? Pues, si tú te pones a pensar, digamos, en algún momento tuviste que hacer mercado de tus productos y servicios, de de debiste haber hablado con con tu familia con tu entorno cercano oiga yo estoy haciendo esto le interesa o, o conocidos o amigos tuyos eh, te, te, les podrá interesar lo que yo estoy haciendo o eventualmente pues ya si tienes algo más estructurado y consolidado pues creaste o pagaste por un, una publicidad en un directorio de páginas amarillas o si estás en un local comercial o tienes una establecimiento comercial pues eh, hiciste una tarea de mercadeo de divulgación con volantes etcétera etcétera de alguna forma tus clientes se han enterado de lo que haces y son por algo tus clientes actuales llegaron a ti eh, consumieron tus productos tus servicios y se dieron cuenta pues que que realmente lo que tú ofrecías era lo que ellos necesitaban y de ahí en adelante pues el mercadeo puede ser rep repitiendo lo mismo que hiciste al comienzo y también el voz a voz que tus mismos clientes te hacen sí eh, cuando llega internet digamos estaríamos y lo hacemos de la forma que te expuse al comienzo, pues estaríamos haciendo lo mismo. Internet sería como un medio más de apoyo, ya no es ese volante físico que se está entregando, sino que estás está entregando una dirección Internet. Entonces, tu potencial cliente llega y mira, pero estás desaprovechando un potencial muy grande con la fidelización. ¿Qué es lo que pasa? Tus productos o tus servicios están dirigidos y están orientados ¿para qué? Para solucionar alguna necesidad específica. Muy probablemente tus clientes, sean clientes recurrentes, pero también muy probablemente tus clientes dejen de ser tus clientes y vayan a donde tu competencia. ¿Por qué toman ellos la decisión de ir o no a donde tu competencia? Pues tú lo debes tener muy claro, pues varias pueden ser las razones, una de ellas puede ser el, el, la prestación en sí el servicio, que, que evidencen mejores beneficios eh, con la competencia, eh, la calidad del servicio, digamos que el precio influye pero no, no es tanto como a veces creemos, ¿no? Entonces... En la medida en que nosotros podamos fidelizar nuestros clientes, pues eh, la, esa toma de decisión de seguir con nosotros o buscar un nuevo proveedor de servicios o productos, pues digamos, se la ponemos bien, bien interesante a ellos, porque en la medida que tú estés fidelizando, pues en el, en el imaginario y en la mente de tus clientes, pues vas a estar posicionado en una de las primeras posiciones, como los buscadores de internet, o sea, yo, yo sé que cuando voy a comprar, eh, no sé, comida para perros, o voy a comprar, eh, no sé, anillos, pues siempre tengo mi, mi cliente, pero si a veces me llega otro personaje que me hace una persona de oferta, uy, ya lo pienso dos veces, pero si tú estás generando valor agregado con tus clientes, los estás fidelizando, pues esa toma de decisión se, se puede ir más para tu lado de la balanza, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Pues internet no lo preste de una forma muy sencilla y es generando contenido de alto valor para tus clientes, o sea, tus clientes actuales, los que tienes en este momento. Tú cuando les empiezas a denunciar de una forma más explícita los beneficios de usar tus productos, los beneficios de usar tus servicios, o independientemente de eso, independientemente de eso les estás generando valor agregado. Por ejemplo, el caso, no sé, ahorita se viene la, un ejemplo de una persona que la esta mañana que tiene una tienda distribución de comida para perros eh, la importancia de alimentar sanamente a tu perro eh, si tu perro yo bueno yo, yo he tenido perros pero últimamente no si tu perro por ejemplo se le está cayendo el pelo entonces ma, mira esta dieta la dieta que tienes que trabajarle cuando esté eh, en esta edad Eh, si, si es una hembra y está en proceso de cría, entonces trabajan estas vitaminas. Bueno, muchas cosas, muchas cosas que, que que que no necesariamente sean el producto en sí, sino asociado al consumo de tu producto o servicio, ¿no? Eh, eh, bueno y así puedes seguir desarrollando relaciones de clientela y confianza puedes crear un boletín de noticias donde periódicamente una vez al mes estés enviando novedades de tus productos o servicios o independientemente de eso enunciando los contenidos que has publicado en tu sitio web donde manejas los beneficios y servicios que, que ellos tienen otra cosa también importante que puedes hacer es la empezar a capturar testimonios de tus clientes o sea en algún momento uno está contento con, con, la, con el servicio o producto que le están ofreciendo Y, y tú sabes eso entonces qué rico decirle a tu a tu cliente oiga eh, le gustaría o, o, o me haría el favor de compartir esa información para yo ponerla en la página web o también con con los sobornos éticos mira compárteme tu testimonio y recibe un bono de descuento del 10 20% ese tipo de cosas son válidas y son necesarias y los los testimonios son súper súper importantes no tanto bueno sí para fidelizar tus clientes pero cuando llegan tus potenciales clientes tus potenciales prospectos pues Esa, ese ese testimonio que ellos están dando de tus de tus servicios o productos tus antiguos clientes pues eso pesa mucho otra cosa bueno digamos que ese ese escenario de fidelización de clientes es es un escenario valioso y es necesario un escenario necesario de alguna forma seguir posicionándote en el imaginario de la mente de tus clientes como el la persona adecuada para prestar el servicio o producto que ellos están adquiriendo a través tuyo, que en el momento en que surja otro otra empresa la competencia, pues la balanza se se torne más a favor tuyo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la prospección de nuevos clientes? ¿Cómo llega tú, tú en este momento dime cuántos clientes tienes? ¿Tengo 20, tengo 30, tengo 100, tengo 50? ¿Cómo llegan tus nuevos clientes? Pues ¿cómo cómo sería ese escenario? Pues normalmente páginas amarillas cuando no saben o ven un flyer, una, una, un aviso, o ven tu local, tu negocio, o el voz a voz. Si tu producto no amerita, de alguna forma uno como consumidor necesita informarse, o sea, necesita empezar a generar credibilidad de que ese producto que voy a comprar es bueno, o el servicio que me van a prestar es bueno, entonces cuando uno te busca conscientemente, pues uno busca en directorio de páginas amarillas, o lo que hacemos hoy la mayoría de personas es internet, o sea, en mi ciudad pongo Bogotá, eh, almacén, no sé, de comida para perros, o, o, o joyas, bueno, sí, y, y, y Google puede empezar a ejercicio, o le preguntas a la persona, oye, ¿cómo se llama esta empresa donde tú hiciste esto? No, se llama fulanito de tal, tienen página, de pronto a veces uno pregunta, bueno, sí, Y ahora, haz el ejercicio, tú entras actualmente a tu página, si la tienes Si no la tienes, pues ni modo, pero si ya tienes tu página, entra a tu página y, y ponte en, el, en, el, en, el, en los zapatos de ese potencial usuario tus productos o servicios, ponte en los zapatos y, y piensa, bueno, este personaje ofrece esto, ¿me interesará? O sea, de alguna forma, yo como potencial usuario, con la información que está en esta página web, voy a tomar la decisión de compra, voy a llamarlos, voy a ir a su sitio web o... Si estoy haciendo lo mismo, si lo hago con la con la empresa, con la página de mi de mi competencia, ¿con cuál tomaría yo la decisión de dar ese paso siguiente, que no necesariamente es la compra, sino el considerar seriamente eh, adquirir el producto o servicio lo, y lo que hago es yendo a tu sitio, a tu sitio físico, o llamándote por teléfono o escribiéndote un correo a ver qué pasa. O sea, si estás si esta persona o estas empresas que están detrás de este sitio web realmente pues dicen ser lo que están ahí. Y si tú llegas a esa página web y empiezas a evidenciar elementos que te generan credibilidad y confianza como los testimonios, como un contenido dinámico en el de no necesariamente estás quién soy, qué hago, mi visión, mi visión y cuáles son mis productos, sino estoy también evidenciando soluciones de lo que mis de lo que mis productos y servicios pueden hacer, tengo una imagen no necesariamente tiene que ser el diseño gráfico wow, pero si sí una imagen seria, sobria, minimalista que de alguna forma diga wow, esto Esto puede puede ser interesante, se ve que, que, que, que es una empresa o una persona que está haciendo un esfuerzo, un interés en, en dar a conocer sus productos de forma adecuada. Tú tienes tu dominio profesional.com, esto también es súper importante, aunque no lo creas. Si yo llego y veo que esta página está alojado, una, una empresa que se dedica a una actividad comercial o una persona que se dedica a una actividad productiva, tiene alojado su información en un sitio eh, gratuito, ¿Qué, ¿Qué pesa más eso? O el que lo tenga en su página puntocom independientemente del diseño de lo que te esté ofreciendo. Entonces, por eso te digo que inicialmente piensas, debes pensar que tu página web no está orientada tanto a la venta, sino a la fidelización y a la prospección de potenciales nuevos clientes. ¿sí? Ya un paso más adelante, ahí sí también podemos empezar a paralelamente a diseñar tu página web orientada hacia una venta en tiempo real con plataforma de pagos, carrito de compras, etcétera, etcétera pero antes de eso mi sugerencia es que consideraras seriamente adecuar y optimizar tu sitio web a un sitio diseñado a la adecuada comunicación de, de beneficios, de soluciones que tus productos o tus servicios están haciendo a la fidelización de esos clientes que ya tienes tú periódicamente puedes llegar al correo electrónico de ellos dando información de tus servicios y productos y en consecuencia de tu valor agregado al ser consumidor de tus productos o tus servicios. La, la, cuando lleguen a investigar, a conocer, a saber quién eres tú, quién es tu empresa, qué, qué imagen te gustaría dar, una imagen seria, sencilla, sobria, de alguna forma los testimonios que vas a tener en esa página de tus clientes y tus usuarios, pues qué información te van a brindar. Entonces la invitación mía... Quizá que si si te ha gustado lo que hasta ahora has conocido, pues te des la oportunidad de conocer un poco más, tengo una serie de videos tutoriales donde esto lo amplio con más detalle en algunos también enuncio algunas herramientas y todo esto ¿por qué? Porque he montado actualmente una plataforma tecnológica que está orientada a implementar soluciones móviles con este objetivo de crear soluciones adecuadas en la comunicación de, tu, de tus productos o tus servicios no únicamente páginas web para vender no sino sino sino sitios web que son soluciones para fidelizar y prospectar tus clientes son páginas que obviamente se pueden escalar a un nivel eh, superior o paralelo como como sitios web de ventas pero teniendo presente eso entonces Eh, mi invitación es a que conozcas eh, esta propuesta. Actualmente tengo una oferta económica muy interesante que, pues, si te interesa, pues, sería bueno que la tomaras en cuenta y la tuvieras presente. Ya no es más, pues, sino que te invito a que entres a mi página web, conozcas lo que tengo, conozcas de alguna forma lo que estoy, lo que te he venido compartiendo, y eh, si ya tienes una pregunta adicional. Y quieres que la que te la conteste, pues contáctame eh, al formulario de contacto lo más pronto posible. Te estaré contacto estaré en contacto contigo y de antemano pues agradecerte que me hayas escuchado estos 15 minutos y ya la decisión pues está en tus manos. Muchas gracias y un feliz día.